nuestro Se te va yendo la vida entre zambas y recuerdos El arco deshilachado conjuga todos los tiempos Y llora todos los lloros de la esperanza y el sueño Con tu violín de tres cuerdas En verano y en invierno Sigues tocando y tocando hasta que se entra el lucero tu fortuna de amistad no saben lo que es dinero tu instrumento violinista de los montes músico del campo nuestro y así Pasa las horas entre danza y zapateo y de vez en cuando toca la danza de tus recuerdos entonces te trae la tarde la luz de unos ojos negros que prometieron volver y que lejos se perdieron violinista de los campos músico humilde del cerro como llora tu violín eternizado en el viento quién sabe si muchas veces tu violín está con tu símbolo de señuelo tu pochito